A las 10 y 36 de la mañana, hoy es el día en que se va a conocer el índice de pobreza a nivel nacional, el que distribuye oficialmente el INDEC, la pobreza es eh, una cuestión que está en la agenda de la política provincial como prioridad, diría, es el tema más importante en estas horas. Ahora vamos a hablar con Laura Torres, que es presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales. Laura, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bueno. Eh, el colegio se ha manifestado desde hace tiempo, meses, y lo ha hecho más más recientemente en el tiempo ante el Superior Tribunal de Justicia en contra del llamado aporte solidario obligatorio. Eh, ¿Por qué no quieren eh, poner de su salario para ese aporte? Mirá, eh, el colegio simplemente presentó una nota, ya la habíamos hecho anteriormente ante la legislatura y los distintos bloques en el cual se considerábamos que eh, todo eh, ap no, aporte no, de solidario no tenía nada eh, era una imposición y que eh, cualquier imposición sería tocar la intangibilidad de nuestras remuneraciones eh, ese planteo luego cuando salió la ley eh, que invitaba al Poder eh, Judicial eh, a adherir y eh, hicimos el mismo planteo lo, lo acompañamos con nota y directamente salió eh, con un acuerdo del superior tribunal eh, imponiéndonos por cuatro meses eh, una contribución del, del 10% eh, el colegio como tal eh, no nos exppidió o sea hicimos esa presentación nada más luego ante el el llamado, la convocatoria que teníamos de distintos colegiados, eh, hicimos un llamado, a, así por Zoom, una reunión informal, para ver escuchar eh, a los colegiados si estaban de acuerdo o no, si querían hacer, que consideraban que habría un planteo eh, para realizar o no. Y bueno, eh, de, de ese planteo surgen que, si bien en general hay un descontento de todos los funcionarios y que son alcanzados, porque en esto quedan alcanzados colegiados y no colegiados. O Está sea, claro que eh, nosotros eh, tenemos eh, 170 colegiados y esta norma alcanza a muchísimos más funcionarios que incluso no están colegiados. Eh, bueno, de esa de esa convocatoria, que fue un lugar para simplemente una como una caja de resonancia, nosotros no tenemos representatividad para hacer planteo alguno en nombre de los colegios, para hacer un, un planteo judicial, digamos, o, o administrativo, eh, de ese planteo surgió que gente colegiada estaba de acuerdo y gente que, que no, y, y bueno... ...que en esa situación. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Mirá, eh, por una sencilla razón... ...nosotros hace desde el 2015... ...estamos viniendo con problemas... Eh, de ...que somos... Eh, ...discriminados realmente... ...respecto a los otros dos poderes. Eh, esto está aprobado... ...nosotros tenemos hecho pues, estudios... ...por contadores que pertenecen... ...colegiados nuestros... Eh, ...que se lo hemos presentado al Poder eje Ejecutivo... ...lo hemos presentado al Superior Tribunal... Y nunca se nos ha escuchado eh, por eso si si en verdad eh, estuviéramos recompuesto nuestro salario seguramente nadie eh, cuestionaría eh, esta imposición es decir y eh, eh, esto esta imposición es como la gota que rebasó el vaso uh -huh. es como que dijimos de eh, nuestros eh, el planteo es y eh, Cuando nos tienen que escuchar, por lo menos sentarnos en una mesa de diálogo porque nosotros no tenemos representación para sentarnos a discutir nuestros salarios ni los desfasajes ni la mala liquidación que estamos haciendo objetos del año 2015 en adelante. Eh, entonces, cuando no se nos escucha, no se nos atiende, hemos presentado notas personas que en verdad tienen que atendernos, que es el Ministerio de Economía o de última el gobernador para hacer un planteo serio eh, con, con nuestros números, con nuestros contadores que discutan con los contadores de del ejecutivo para demostrar o, o, o que ellos nos demuestren que nuestros números están equivocados. Eh, si hubiera si no si en verdad nos escucharan seguramente eh nadie estaría en desacuerdo con esto porque decimos bueno, está bien eh, sabemos de la, de, la, de la realidad económica y sabemos la problemática que afecta a nuestra sociedad no somos ajenos no no es el, el, el planteo. Laura, es posible la imposición ¿eh? es posible, el, el es sea, claro, que haya que alguna es muy... presentación eh, judicial o administrativa eh, está claro ya dejaste el lugar del sí. colegio no lo va a ser como sí. colegio pero de acuerdo a lo que conversaron, ¿es posible que algún funcionario o funcionaria judicial eh, haga un planteo de tipo judicial o administrativo en contra de esta decisión del superior? Eh, es posible. Hay gente que está estudiando el tema eh, y analizándolo. Eh, también sabemos que es difícil conseguir un juez que se aboque porque ya ha pasado en anteriores, eh, por ejemplo, juicios que... el eh, los jueces plantearon en su momento estuvo casi dos años para conformarse un, un tribunal eh, para que finalmente tiene que ser jueces ad hoc y así que no <ríe> uh -huh. eh, pues eso es lo que creo que está frenando más que nada a, a la gente que está analizando el tema si lo judicializa o no claro eh, vos decís que si hubiera habido un incremento salarial es posible que el aporte hubiera sido mejor recepcionado en concreto te pregunto crees que cobran eh, bajos salarios estamos yo no, no, no ni siquiera estoy discutiendo si cobramos bajos salarios lo que estamos discutiendo es que estamos discriminados se nos está discriminando en la forma no en el porcentaje discriminado pero sí en la por forma quién? de calcular por el, el, el, el que liquida nuestro salario que es el poder ejecutivo. Por eso, pero y respecto de quién estarían discriminando? De los de iguales de iguales, eh, del, del, del poder de los funcionarios eh, del poder ejecutivo y legislativo. Ah. Está, eh, es decir, no sé, eso, eh, eso, vos decís que en el cuadro... cálculo salarial que hace el ejecutivo discrimina a los al, a los funcionarios eh, del judicial? Exacto. Para y eh, de alguna manera privilegia sí. a los otros y si, si hay una no, no, no sé si no, no no no voy a utilizar palabras privilegios estoy estoy utilizando algún uh -huh. un, un dato objetivo el análisis efectuado eh, eh, lo, lo sí. hicieron los contadores que pertenecen al son colegiados nuestros que lo hacen eh, eh, a modo de colaboración haciendo un análisis con eh, de los voluntarios oficiales simplemente y eso se ha presentado Yo lo he presentado eh, anteri con anterioridad eh, le he acompañado eh, he acompañado eh, como hemos ido decayendo a nivel en la media nacional desde, desde preponderantemente del año 2020 eh, pero bueno no, ni siquiera nos, no, nos, nos dicen, bueno, tengan una reunión, traigan sus técnicos, vamos a poner los técnicos y vamos a ver si verdaderamente tienen razón o no, o, mirá, tienen razón pero no podemos... O sea, lo mínimo, que nos atiendan. ¿Y, ¿Y la es, discriminación es, es en, qué, tiene, en qué consiste, Laura? Tiene... Es decir, ¿hay un cálculo de, del incremento salarial del Ejecutivo y del Judicial que es superior al... del Perdón, del Legislativo y el Ejecutivo superior al del Judicial? ¿Hay un... Mira, en el porcentaje no. En el porcentaje nos dan, por ejemplo, si dan 10% es a todos, pero resulta que eh, el, es, es muy técnico, es muy contable, no es mi, no es mi eh, temática. Y pero, pero lo habrás eh, te, te, te estudiado eh, un poco para decirlo eh, sí, ahora. Sí, pero lo, lo, eh, pasan eh, eh, a remunerativo algunas cosas que... Eh, que a lo hacen respecto a funcionarios del ejecutivo y del legislativo, cosa que no lo hacen respecto del judicial. Uh -huh. Bien. Y eso eso eso está está eh, hay, hay cuadros, trabajos e informes detallados, concretos, sacados eh, con números de eh, del boletín oficial, o sea, no no, no es sí, sí, algo inventado, lo pueden constatar y y nuestro contador lo lo, lo tiene claramente establecido. Entonces, eso es lo que eh, tiene eh, con mucho enojo a, a todo el funcionariado, colegiado o no colegiado. Y, y, y también el, el, el trato de que de, de, que nos digan que no somos solidarios. A ver, la solidaridad eh, la, la practicamos a lo mejor individualmente y no la decimos. <risa> es más, creo que si esto hubiera salido con... Eh, como aporte solidario, más eh, por lo que pude constatar que tanto de colegiados como no, lo, lo hubieran hecho de buena manera y sí, calladamente, como hubiera correspondido. Claro, pero eh, vos sabés que eso que decís es como que depende... ¿Lo, lo pueden seguir haciendo eso? ¿No, no está inhabilitado? Eh, mirá, digamos, eh, este, este en, la, es... en la pandemia lo, en la pandemia lo, se lo hizo. Claro, bueno. La pandemia la pandemia la, lo, lo, los funcionarios aportaron voluntariamente es más el colegio en su momento que teníamos otra realidad económica que hoy no la tenemos en nuestro como institución digamos también aportamos eh, hicimos una asamblea y, y hicimos un buen aporte en, ese, en lo que significaba nuestro, nuestro eh el eh, patrimonio digamos hoy no lo podemos hacer seguramente no lo podemos hacer porque los números no nos eh, cierran para para hacer ese aporte ahora doctora ¿no, no podrían supongamos ustedes eh, o, o la gran mayoría hacer el aporte solidario que se les está que se les está pidiendo o imponiendo como dice usted eh, hacer el aporte y seguir con los reclamos eh, que están haciéndole al, al ejecutivo al legislativo a través de, de otra de otros mecanismos y no de este escuper eh, eh, es que el, el, el aporte ya está nuestro sueldo que nos liquidaron ya soy líquido creo que el 22 ya está porque fue operativo no, no no no nos preguntaron claro ya está uh -huh. Entonces, o sea no, le, le, le, no hay no hay forma de, de de de ir en contra de eso hoy por hoy es algo que se interponga una acción judicial y que haya una medida cautelar eh pero bueno lo, el el funcionario que que se considera que que no no corresponde o ¿Lo planteará o no? Eso queda en el, en el ámbito propio Bien. de cada funcionario. Uh -huh. Y, Laura, ¿se puede saber cuánto cobra un juez más o menos en, en la Pampa, un eh, juez pampeano, eh, también para eh, desactivar si eh, lo que vos decís que es un poco una leyenda, un mito de que son tan altos los salarios? Eh, un, un juez... Yo no tengo problema en, en decir que lo que ganamos un, un juez de primera instancia está más o menos eh, en algo así como... No sé si llega, ¿eh? No sé si llega. Te lo digo con con, con antigüedad. Eh, no sé si llega a 3 millones. ¿3 millones en, en el bolsillo? El para que nos entendamos ¿Eh? ¿Cómo? ¿3 millones de bolsillo para...? Sí, sí, sí. Mm -hmm. y, y por supuesto que el que el que entró después del 2017 también para, para ganancia Claro. Sí, los otros no. Los que ingresamos con anterioridad estamos no estamos alcanzados por la por la ley que entró en vigencia en el 2017. Claro, claro. Eh, y, y tengo una pregunta, si se quiere, al margen. Eh, vos en esto tú, cobraste cierto alto perfil en el rechazo a la, a la idea y a la imposición del, del superior. Justo en ese momento se conoció una sanción que recibiste sí. eh, por una cuestión que venía de, de otro tiempo. Sí. ¿Lo vinculás? ¿Crees que tiene alguna alguna cosa que ver que haya salido ahora y no antes? Eh, yo no sé, yo no creo mucho en las casualidades. Creo que, que en cierta manera, eh, justamente porque soy una, una, la, la, la persona la, la que represento un poco al, al Poder Judicial, eh, no sé. La verdad, eh, no quiero victimizarme, eh, yo ya, estoy, eh, ya tengo mi, eh, mi cuestión, ya lo, lo, lo tengo recurrido, y voy a seguir recurriendo, eh, pero bueno, me parece que a lo mejor es una forma también de deslegitimar el reclamo, eh, uh -huh. pero, pero bueno, yo creo que no que no tiene nada que ver una cosa con la otra eh, ni una eh, el, el, el, eh, hay una realidad objetiva el, el, el, tanto los veces como los funcionarios porque te, te, te, te creo que es el secretario de primera instancia eh, para arriba afecta a todos esta esta imposición y la, las realidades económicas no son la misma de todos los funcionarios hay funcionarios que quizás Eh, en esto lo va a afectar, bueno, se tendrá que ajustar en algunas cosas y hay funcionarios que, que, que tienen comprometido su sueldo y de un mes para otro eh, le descuenten el 10%, bueno, tendrán que, no sé, cómo cada uno se ajustará como puede. Eh, no es tan fácil, eh, pero bueno, son, la, son las reglas de impuestas. Eh, yo trato de no, de no, no, de no vincular mi, mi situación Está personal a, a, a, al, al cargo que yo tengo y traté siempre de objetivar y lo planteé también a, a, a la colegiatura en su momento porque no quería que se deslegitime un reclamo genuino por una situación personal mía Y digo, más allá de la situación personal, ¿interpretás que puede haber algún tipo de animosidad del Superior Tribunal hacia el Colegio de Magistrados? y eh, mira de, de los cinco jueces cuatro, eh, tres eh, son colegiados bien es más eh, uno de ellos incluso puede presi presidió el colegio uh -huh. y, y, y, y, y la, la doctora campos incluso fue secretaria en su momento del un, un prosecretario lo que fue del colegio luego el, el, el, como ella es fiscal y se Eh, se creó un, un colegio aparte de los fiscales somos dos colegios distintos eh, así que pero no no puedo decir que, que estén en contra del colegio eh, pero bueno eh, hay alguna algún activo podemos decir que hay gente que sí que puede tener algún problema con el, el asociatismo que tenemos nosotros pero bueno eh, es, es otro tema y, y no quiero mezclar esta cuestión con con el reclamo genuino nuestro, porque te, te vuelvo a decir, hay colegiados que están, eh, yo no me quiero elegir en representación del, de colegiados que eh, están de acuerdo con este aporte y así me lo hicieron saber. Por eso eh, no, no, no no puedo asumir eh, una representatividad que no, la, que no me dan. Laura Torres, gracias por el contacto y si querés agregar algo más que consideres oportuno, te escuchamos. Mm, no no gra eh, gracias por permitirnos eh, por alguna vez este dar nuestra voz porque para nosotros desgraciadamente no salimos no podemos salir en general no, no tenemos no nos sentamos en una mesa paritaria no nos podemos este, discutir nuestros salarios ni nuestros eh, ni nuestros derechos eh, así que bueno eh, te agradezco que eh, la preocupación que nos hagan conocer una parte, por lo menos, de, de la versión nuestra. Gracias de vuelta. De nada. Laura Torres es eh, la presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales. ¿No descarta que haya eh, jueces, juezas que por su propia cuenta hagan un planteo judicial para no pagar el llamado aporte solidario obligatorio?